Hola, Pablo, buen día, ¿cómo están? Bien,、muy、bien. bien. Eh, Guillermo, eh, queríamos hablar con vos por、eh, esta licitación que van a hacer en conjunto con el gobierno provincial para obras de pavimento、eh, y reparación de calles、sí. en Santa Rosa.、Eh, ¿Qué、sí. información nos podés compartir? A ver. Bien, es muy interesante la. ¿Cómo iniciaste la pregunta? Porque está bueno aclarar que en realidad, concretamente, específicamente, es una gestión que lleva adelante el gobierno provincial, a través de la Dirección、eh, de Vialidad Provincial precisamente, donde nosotros lo que hemos hecho en este caso es obviamente una gestión de, de, de mucho tiempo y sí coordinado mucho en cuanto a las necesidades de la ciudad. Esto es,、eh, la verdad que estamos transitando un periodo en el cual, No, no se imponen las obras en forma así, digamos, sin consulta, sino que trabajamos en, en conjunto en toda la etapa previa, o sea, el relevamiento, en cuanto a cuáles calles nosotros necesitamos o creemos que están peor, cuáles tenemos todavía que reparar con, con obras que van subterráneas, cuáles nos interesa que se puedan pavimentar a barrios que no tienen... Eh, Ingresos y salidas、eh, vinculadas a, la, a las calles pavimentadas, este, porque tiene muchísimas, o la, casi la mayoría de calles de tierra. Pero bueno, una vez definido eso, este, la obra concretamente, la licitación, el proceso licitatorio y todo lo lleva adelante el gobierno provincial. l c o m o digamos? Yo esto lo aclaro porque. Creemos que muchos nos hemos, nos, somos conscientes de que al vecino en particular tampoco le interesa tanto este, lo que necesita es la solución.、Claro. Por, suerte, por suerte, nosotros, como, como decía antes, uno ha estado en varias oportunidades en distintos lugares de, de la administración pública y la verdad estamos transitando un periodo en el cual、eh, todos aportamos algo. A alguien, este, nosotros hay obras que las estamos haciendo con, con, con recursos propios, pero comparadas con las de Inversión provincial y o nacional, obviamente la escala nuestra es muy menor,、uh -huh. pero sí, este, en muchos casos hacemos casi o muchísimo respecto a los proyectos, como en el caso de las obras de saneamiento de Bago y de c l o a c a s En otras menos, como en esta, de、eh, vialidad provincial, la verdad que este, sí, mucha, mucho intercambio, mucho intercambio de trabajo con ellos, pero la obra, este, sabemos que es este mes,、eh, la apertura de la licitación. Todo el proceso lo, lo, lo define vialidad provincial. Tenemos nosotros una actuación donde nos presentaron que, cuáles son las intervenciones que se van a hacer, que como decía, están plasmadas por suerte muchas calles ahora, de, no tan céntricas, sino de los alrededores. Este... Ver, ¿Qué precisión nos puedes dar, Guillermo? A ver, ¿cuáles,、bueno, eh, ¿cuál por ejemplo? No, calles, este, por ejemplo, todo lo de la zona de Villa del Busto, hacia, digamos, hacia el norte de las vías, Este, bueno, sabemos todos que hay una serie de calles que están pavimentadas, viejas, pero muy deterioradas,、mm. eh, como l a Raúl Verías, como las que se usan muchísimo para subir, que son salta a un tramo y j u j u y completo hasta la circunvalación o Pilcomayo, digamos.、Mm. Este, después las calles a Meguino también se va a reparar casi en su totalidad hasta Empalmar, desde la Avenida España hasta, hasta la que nosotros hace poco... Eh, pavimentamos que es esta calle se empalma con la con la、um, telén este y entonces va a quedar toda desde la españa como decía recién hasta、eh, telén utracán que hicimos nosotros y llegar a la perón claro pues、mm. también la autonomista se va en, digamos no todas tienen el mismo tratamiento esta definición de al detalle de qué tarea le hace falta si es un fresado y una reconstrucción o no de carpeta, o si es un microaglomerado,、mm. este, todo eso lo fue definiendo justamente en, el, en, la, en la detección final del detalle, este, vialidad, vialidad provincial.、Sí. Lo mismo que las espinetos van a tener este, también un tratamiento con microaglomerado, la luro similar, pero con fresado de carpeta. Este, y Guillermo, dime, me, estás, me estás nombrando eh, eh, la mayoría de calles que tienen algo de asfalto,、eh, en buena sí, calidad sí. o mala calidad, y calles、Correct. nuevas que sean de tierra que, que,、sí. que, que el vecino sí, vea sí. que le c a m b i a la vida, porque cambia sí, la vida sí, el asfalto. Bueno, principalmente、sí. lo que decía para nosotros fue un objetivo、eh, bien específico de la gestión.、Sí. Es el tema de los barrios del sudeste que está desarrollando sobre todo el IPAB, sin embargo hay、sí. muchas viviendas ya con anterioridad. Bueno, o hay un tema ahí bastante notorio, que es que a todo ese barrio por pavimento se ingresa y se egresa solo por la calle Gaich y así está, ¿no? O、sí. sea, nosotros hemos tenido, ahora en este momento estamos cerquita de poder terminar un trabajo de repavimentación en una cuadra que no, la verdad que la, la, la empezamos y no la habíamos podido terminar y, y, y bueno, pero es la única con un altísimo tránsito y mucha gente este, utiliza ya un poquito más al sur, pero de tierra la calle Calo. Bueno, la verdad que el gobierno provincial nos no escuchó mucho. Hasta Mire, puntualmente ese tema hasta que, recuerdo en algún momento hasta que lo han hablado el intendente Luciano Dinápoli con, con el gobernador、uh -huh. de este tema. Y ya en ese momento, te diría que hace más de un año, se, se, se habló de, de, por ejemplo, p a v i m e n t a r la calle Calo, la calle Liberato Rosas、eh, y la calle Cabero, que van a significar todas corren en sentido este-oeste, todas tienen salida hacia la circunvalación, algunas cuadritas perpendiculares de esos barrios,、uh -huh. este, que v a como peine, digamos, que van a quedar este, internas a esos barrios,、eh, en menor cantidad, pero las hay, bueno,、sí. ahí hay varias, este... O sea que fundamentalmente nuevas nuevas va a ser en esa zona. Después,、eh, o sea, creemos que es muy importante porque, como decíamos recién, este, todo el mundo entra y sale sí, por la noche, es un、sí. problema de tránsito muy grave, a, a, más allá del estado del pavimento. En realidad,、eh, una, un ancho, eh, una calle con ese ancho, la verdad, quedóle mano y、sí. con esta densidad de tránsito es, es complejo.、Sí. Así que eso va a ayudar muchísimo. Después, en alguna etapa. Tenemos previsto, pero bueno, en esta no está incluido, este, porque bueno, todo tiene un límite, obviamente, que、mm. en algún momento también va a haber que vincular esos barrios hacia el norte, o sea, en sentido norte-sur, que la, hay que vincular esto con la calle Palacios, concretamente.、Claro. Sí. Y después se agregan algunas calles este, que son ahí en la zona de, digamos,、eh, zona de Alberdi,、eh, detrás de lo que era Cruz Santa Rosa, e n t r el Uro. Este, Emilio Sibi tiene unas cortaditas, este, o unas, unas cuadritas de un barrio que, que hace muchísimos años que está y que tiene todas calles de tierra. Este, algo de lo que se llama Villa Don Bosco, se le llamaba Villa Don Bosco también.、Mm. Algunas, este, estas que nombramos son cuadras que han quedado.、Eh, Eh, digamos sin pavimentar entre calles pavimentadas lo cual、sí. también nos genera a nosotros、mm. nosotros eso hemos estado haciendo algunas de consorcio y algunas que no tenían consorcio pero porque por un a cuestión también de mantenimiento si、sí, eh, necesitamos que esté pavimentada porque si no mantenerla es prácticamente imposible y se hacen lagunas cuenquito ahí de una cuadra este、mm. pero bueno ese, ese sería De las nuevas, principalmente, ya digo, ¿eh? sobre todo en los barrios sudestes.、Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad de calles、eh, se van a intervenir? Ya sea con asfalto nuevo o, o sin asfalto. ¿Lo tienen、bueno, a l número el, eso? No, yo no. No, no,、ah. no, no, no, no, no. porque nosotros. Eh, son muchas pero、claro. no me atrevo porque、eh, la provincia con buen criterio porque yo u t i l i z ó algo similar en esta obra que se terminó o están terminando ahora esta primera etapa que se hizo más que nada en el centro、mm. donde con distintas modalidades la verdad que yo no me atrevo a decir cantidad de cuadras porque、mm. Eh, porque no, no, e s t a confusión ellos、sí. tienen más que nada itemizado, son tareas, dicen tantos metros cuadrados de,、claro. de, de, de, de, de tal ítem, son muchas, son sí, muchas, sí, sí, pero la verdad que es más, en un plano uno lo ve y la verdad que se va a intervenir en un montón, un montón de, de, de sectores y de barrios, todavía en el centro quedan algunas inclusive también donde falta el microaglomerado que no se hizo, no se incluyó en la anterior y se va a terminar en esta. También acá、eh, sabemos que, que hay un trabajo bastante complejo、eh, de coordinación con el resto de las obras, como decíamos antes. Sí, ¿no? en claro. Sí, sí. Eh, eh, tampoco eh, se puede avanzar por todos lados, donde sabemos ahora se están por iniciar. O sea, ahora de, de saneamiento hay una serie de obras importantes en Barrio Aeropuerto y Barrio Villa del Gusto, y ahora va a iniciarse en Zona Norte y, en, y, y, no, y no en mucho tiempo más en Villa Alonso. Con lo cual,、eh, obviamente que esta inversión de la o b r a vial es muy grande, de más de 1.500 millones de pesos. Este, claramente tiene que tener un límite, pero así no lo tuviera financiero. Tampoco se puede. No está toda la ciudad en condiciones de ser reparado el pavimento. En algunas, claro, primero、sí. hay, que, hay que reparar las, las obras que van enterradas. ¿no? Eh, Guillermo, aprovecho y te consulto. Ni bien trascendió en los medios、eh, esta importante inversión del gobierno provincial en Santa Rosa con obras de pavimento.、Eh, un grupo de vecinos y vecinas de los barrios que están ubicados cerca de la laguna、eh, reclamaron la, la, el asfaltado de la calle Felice.、Eh, sí, sí, ¿Qué s、sí. a ¿Puedes decirle a esos vecinos desde el municipio? Bueno,、eh, concretamente nosotros estamos trabajando específicamente en la calle Felice. La tenemos como un tema prioritario porque la verdad que se ha convertido en una arteria muy, muy transitada de un barrio que ha crecido mucho. Esta zona al oeste del Faro y demás, s、sí. barrios que están al oeste de la Laguna, la, la mayoría entra y sale por esa calle. Este, tiene un gran ancho, no tiene redes,、uh -huh. eh, con lo cual hay que. Lo lógico y,、eh, y, digamos, y lo que corresponde es primero contar con redes. Sin embargo, nosotros avanzamos en la elaboración de un proyecto、eh, que deje previsto la posibilidad de que se puedan las redes ejecutar a futuro, porque se, sin entrar en detalle se pueden ejecutar bulevares donde en el, en el medio tenga un cantero donde a futuro se ejecuten. Este, redes, pero de todas maneras va a haber que hacer conexiones. Bueno, nosotros el proyecto lo, lo tenemos,、uh -huh. proyecto técnico, estamos gestionando en nación, es、eh, a priori un, un muy presupuesto muy, muy, muy inicial, este, es, de, es muy elevado, es una arteria muy ancha donde、sí. hay iría doble calzada y como decía recién, como un cantero. Pero bueno, la verdad que es muy prematuro.、Ah, eh, la gente de esos barrios tiene contacto con, con, con la dirección de, de comisiones vecinales, con,、eh, con parte de nuestro equipo y, y esto、eh, lo están conociendo, nosotros lo estamos transmitiendo.、Eh, no tenemos un cronograma, no, no, tampoco podemos aventurar cuándo se va a poder concretar primero el, el, el obtener t proyecto, e e n un r un proyecto aprobado en algún organismo nacional.、Mm. y tener un comprometido financiamiento a nosotros excede absolutamente la escala claro de, de, de las arcas municipales a una obra que seguramente va a estar arriba de lo que se pensó de más de 500 millones、uh -huh. eh, con lo cual nosotros lo, lo la verdad lo único que nos atrevemos a decir hoy es que no es que no hicimos nada sino que lo que se puede hacer tenemos proyecto s、uh -huh. eh, digo así porque ahí hay todo un barrio que cuando eso se fue Se autorizaron los loteos hace años atrás,、eh, no se previó o, o, o seguramente algunos vecinos lo sabrían, pero así t o d o la necesidad de una vivienda los definió para, para, para instalarse igual, este, de no contar con agua potable ni con desagües cloacales. Y la verdad que las dos cosas son un problema porque el agua、eh, subterránea no es buena y、eh, Los pozos ciegos este, tienen la napa muy alta,、claro. con lo cual las dos cosas son problemáticas. O sea, nosotros hablar de la calle Felice, implícitamente estamos hablando de un, de un, de un sector muy grande que requiere solucionar también.、Eh, agua y l o p a claro, agua y ropa.、Claro, claro. sí, sí, sí. Pero bueno,、claro. insisto, nosotros avanzamos con un proyecto este, que permita que lo demás se pueda ejecutar este, a posteriori. Pero bueno, es muy grande, es muy grande la, la magnitud por el ancho de la, de, la, de la avenida y la distancia. Hay que llegar hasta la avenida Uruguay, desde la avenida Uruguay, que es la continuación, ¿no es cierto?、Sí. Cuando uno estaba llegando al barrio de los Hornos,、uh -huh. este, o antes de llegar ya la, al ingreso a la Malvina, desde ahí hasta la, hasta la avenida Perón y de un ancho muy grande, entonces el, el proyecto es muy costoso. Bien, pero están haciendo la s g e s t i o n e s me dijiste a nivel nacional. Sí,、ya. sí, a、Bien. nivel nacional. nosotros...、Bien. Eh, bueno, esto、eh, por eso, sintetizando, el vecino,、mm. la verdad que、mm, por ahí puede saberlo o no saberlo, pero se、mm. está trabajando muy, muy coordinadamente en los tres niveles de municipio, provincia y nación. Yo creo que en algún momento este, esto lo podemos llegar a obtener. El intendente está muy, muy, muy interesado, muy preocupado, porque esa calle nosotros, este, cada vez que llueve,、sí. eh, mm. tenemos que modificar、eh, la situación de la laguna y resulta que tenemos que abrir un paso alternativo por pavimento por la calle que rodea la laguna para salir por uruguay este s t o altera la, la, la actividad en la laguna y, y exterior a ese pavimento que tiene la laguna no es para un tránsito elevado y o sea sabemos perfectamente cómo y tenemos que correr atrás de la lluvia cuando orea un poco y seca con equipos viales este, A repararla porque queda destrozada,、Así. o sea que el intendente lo tiene muy muy presente. Él mismo este, hace, ya ha, ha iniciado algunas reuniones en, con el Gobierno Nacional para plantear esta necesidad, pero bueno,、eh, como decíamos antes, Nación está colaborando muchísimo, con, colaborando, está aportando muchísimo con, con la ciudad, en particular con la provincia en general, en la, en la ciudad de Santa Rosa. Este, y esto sería un aporte más, ¿no?、Eh, vale. Ellos, evidentemente, estamos ahí en carpetas, pero bueno,、eh, también tendrán recursos finitos, ¿no cierto?、Bueno. Eh, bien, Guillermo,、eh, te agradecemos,、eh, como siempre,、eh, estos minutos y las explicaciones aquí en Kermés. Bueno, bueno, Pablo, por favor, por nada, que、eh, sigan bien. ¿eh? Que, que tengas buen día. Gracias,、bueno. gracias, b u e n t e